Eh, buenos días, que Dios los bendiga. Pero antes de, de empezar lo que el Señor tiene para nosotros, yo quisiera compartir un pequeño testimonio. Hemos hablado ya algunos meses sobre este concepto de cuerpo, de la iglesia como cuerpo, de que uno edifica al otro. Y, y quisiera hablar algo que pasó el viernes en la reunión de oración. De manera que lo que voy a decir aquí, que le sirva de motivación, de ánimo para participar de la reunión de los viernes. Le tocó a Paloma la tarea de… aún no voy, bien ¿eh? pero puede dejarlo, pero… este y Paloma trajo una, una meditación, un pensamiento, eh, como maestra nos dio tarea, un papelito para escribir, un cosas que nos preocupaba y yo por el momento que estamos viviendo dice, pues había unas cositas, pocas cosas que bien Señor, que bienaventurada soy que no tengo, quería sin mirar de reojo a ver, pero la gente escribía, escribía y yo tenía tres cositas ahí me sentía de verdad bendecida por el Señor porque decía no tengo tanto que me preocupa preocupar y entonces Paloma nos hizo memorizar un versículo, ¿no? Facilito 56 y la mitad del 6. ¿Verdad? Que quedó era el Salmo 56 versículo 3 que decía en el día en que tema yo en ti confío. Y eso es como que Dios dando paragua, paraguas antes que llegara la lluvia. Qué bien, lo memoricé y nos fuimos felices cada uno para su casa. Y al llegar en mi casa una llamada a Brasil, vino el Pará, vino la lluvia. Y una noticia empezó a preocuparme y apretarme el corazón y empecé, como dice mi nieto Edi dicho, creo que voy a llorar, ¿eh? creo que voy a llorar. Y entra este temor y entonces el día, en el día que tema, yo en ti confío Para eso está la palabra del Señor Y he sido bendecida y edificada por mi hermana Paloma Y yo sé que tú también, si vienes, lo serás El Señor da el paraguas antes que llegue la lluvia Y antes que llegara la preocupación El Señor me hizo recordar En el día que tú temas, Rita, confía en mí Confía en mí Amén pues vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de San Juan en el último capítulo es el 21 y vamos a leer el último versículo del libro de San Juan amén pues si tú no tienes Biblia ya sabes puedes sentarte al lado de un cristiano evangélico sí que te ayudará con la palabra de dios dice la palabra del señor en juan estamos todos amén vale juan 21 25 jesús hizo también muchas otras cosas tantas que si se escribiera cada una de ellas Pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Qué bonito, ¿no? La forma de cómo Juan termina el Evangelio de San Juan, que es un libro biográfico, es una biografía de Jesús, una de las. ¿no? Y estas muchas cosas que relata Juan, que Jesús hizo muchas otras cosas Esas muchas otras cosas, la mayoría fueron milagros, milagros que Jesús ha hecho. Y algunos de estos milagros están en, registrados de manera general, no específica, eh, sin hablar de, de quién, por quién se ha hecho el milagro o la sanidad. Y hay un ejemplo, quisiera que… vamos a pasear un poquito, ¿vale? Vamos a Marcos. Evangelio de San Marcos, capítulo 6 Marcos 6, versículo 56 Dice, amén Ya estamos No quiero atrope atropellar a nadie, ¿eh? vamos juntos Así como de paseo Y don, dondequiera que iba, es decir Jesús, en pueblos, ciudades o caseríos Colocaban a los enfermos en las plazas Les suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto Y quienes lo tocaban quedaban sanos Entonces hay otros versículos que registran así de manera general sin especificar toda una cantidad de milagros y sanidades que Dios había hecho. En Mateo 8, vamos otra vez, 16 y 17. Mateo capítulo 8, 16 y 17, dice algo interesante. Dice, al caer la noche le llevaron muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. el mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Hay registrado más o menos entre 36, 37 años Milagros de Jesús Pero por estos versículos sabemos que fueron mucho más De manera que no se pudiera escribir todos estos milagros en un libro En el mundo no cabrían libros suficiente para, para escribir eso Pero hay 36 registrados de forma específica Es decir, más o menos con nombre, apellido Faltaría DNI, ¿no? la forma como el Señor obró el milagro, cómo lo hizo, por quién lo hizo, y la mayoría de esos milagros fueron sanidades. Diría algunos que Jesús sería la ruina de los grandes laboratorios o de los médicos, no le robaría la, el puesto de trabajo. Y yo no voy a, no vamos a buscar todos, Pero vamos a hablar un poquito de estas sanidades que Jesús ha hecho. Entonces, hay diferentes enfermedades, diferentes formas. Por ejemplo, sanó lepra. Hubo dos ocasiones donde Jesús sana lepra, siendo que de una sola vez sanó 10 diez. diez personas de una sola vez fueron sanados de lepra. Eh, de ceguera cuatro. Una mujer fue sanada de un flujo de sangre, paralíticos, 5 sordo, mudo, eh, hidrópico, incluso una cirugía plástica que Washington ya había hablado, una restauración de la oreja del guardia de Malcom, Malcom ¿no? De un poli, ¿ah? Malcom, ¿verdad? Malcom, Malcom, Malcom, muy bien. Entonces, pues, Jesús actuó en di diferentes áreas de la medicina. Hay eh, una que quería resaltar de la mujer del flujo de sangre, así un poco tímida en una situación donde Jesús estaba ahí agobiado con un montón de gente. Ella un poco así tímida por detrás va y le toca el manto. Y Jesús dijo, eh, eh aquí alguien me ha tocado, eh. Y con un montón de gente así Y los discípulos dicen Que dice ese con esa multitud aquí Claro que alguien te ha tocado No alguien pero un montón Y él decía no es que alguien me ha tocado Con manera diferente Con fe y de mí Ha salido poder Y esta mujer fue sanada no Hay otros Otros milagros que hizo Jesús Por ejemplo Liberación de espíritus inmundos Personas que estaban atormentadas, que eran poseídas, ¿no? Y hubo uno que, que Jesús le pregunta el nombre y él dijo, legión, ¿no? Dice, qué nombre más raro, pero legión en verdad significaba como un ejército no tengo ahora, me, se me olvidó la cantidad de, de soldados que significaba, pero era por, por decir que esta persona no estaba poseída solamente por un demonio, sino por una legión, por un montón de demonios. Y el Señor lo libera y y, el, y los espíritus dice este mándenos al, a los cerdos, pobrecito los cerdos, se fueron... Al, al abismo ¿no? y ahí Jesús la gente todos aplauden muy bien Jesús verdad no no no no no dijeron Jesús fuera de aquí mira el prejuicio que nos está dando mira lo que han hecho con toda esta manada de, de cerdos dijeron no no no no vete Jesús y este y esta persona que fue en, que fue liberada dijo yo quiero ir contigo Jesús ahora y él dijo conmigo no vas no vas conmigo, tú te quedas ahí en tu casa para que sea de testimonio De testimonio donde donde tú estés para que la gente sepa lo que ha hecho También hizo milagros de resurrección, en la Biblia son cuatro, incluye el suyo propio ¿no? Personas que estaban muertas y el Señor lo hace volver a la vida Está la hija de Jairo, qué agobiante, un padre desesperado por su hija que está mal, mal, mal. Y entonces en medio del camino se atravesta esta mujer que le toca. Y Jesús para para hablar con esta mujer. Y casi que Jairo dijo, oye, me toca a mí que yo he sacado el numerito primero. ¿eh? Y entonces el Señor va a aclarar a quién le tocó y tal, y habla con la mujer. Cuando Jesús... Está ya a camino de la, la casa de Jairo, viene un, un empleado y dice, oye, olvídalo, ya no moleste al maestro porque la niña está muerta. Y el Señor va y resucita la hija, una adolescente, la hija de Jairo, ¿no? Esta situación muy agobiante. También el Señor ha hecho milagros relacionado con la naturaleza. A la tempestad dijo, shhh. Calla. Emutece al viento, ¿no? Hizo la tempestad callar. Yo no sé si aquí alguien ha pasado a una experiencia de estar en un barquito en el mar con una tempestad. Yo no pasé con una tempestad, pero era una lluvia bastante fuerte y es de esos momentos que nadie habla nada, que todo están así en silencio porque no sabe lo que va a pasar. Y yo me imagino en aquella época con un barquito a vela Y que azota el viento y agua sube y tal Y se levanta un hombre y dice Calla Y el mar queda tranquilito como si fuera una laguna El señor también multiplicó panes y peces Él tenía que pagar un impuesto Y no se esquivó o no hizo una trampa Dijo a los discípulos anda a pescar Vamos a trabajar gente anda Y pesca y dentro de la barriga del pez Está la moneda exacta con lo que tenía que pagar el impuesto eh, El Señor caminó sobre las aguas eh, transformó, transformó agua en vino no Fue su primer milagro de su ministerio Fue hecho en una fiesta de boda Para ver cómo Jesús valora la familia ¿no? Qué importante es Y también hay otros milagros que no están muy es, así especificados que son algunas salidas, algunas escapadas de Jesús de manera milagrosa cuando le, se le envían guardias para prender a Jesús. No hay ninguna escena de que Jesús lucha y saca espada y tal y se defiende con los guardias, venga guardias y no sé qué, nada. Dice que Jesús sencillamente salía de la escena no se sabe si se hacía transparente, no se sabe. Lo que pasa que Jesús salía cuando había no era el momento de que Jesús fuera preso él no el no no era preso y se salía de la encena. No sé, la Biblia no especifica bien cómo. Bueno, los milagros de Jesús tenía efectos diferentes en distintas personas. No causaba el mismo impacto en las mismas personas cada persona reaccionaba de una manera diferente por ejemplo los escribas fariseos y maestros de la ley se quedaban indignados no nerviosos ofendidos algunos le decía tú jesús tiene ahí como una confabulación con belcebú porque a la hora de expulsar demonios lo hace en el nombre de bece belcebú lucas 11 y 15 vamos todo eso ya no lo, con, lo conocemos verdad sí dice pero algunos de ellos decía por belcebú príncipe de los demonios echa fuera a los demonios y también los fariseos algunas veces le pedía señales pero no para creerle sino para tentarle y era el a mí me impresiona, me gustan esas Biblias así que traen lo que es la palabra de Jesús en rojo porque pensar de la manera como Jesús responde a algunas personas y hay una una determinada situación cuando los fariseos van y le pide oye Jesús, haz no ahí un milagrito y tal. Jesús dice, habla otras cosas pero más o menos así en al, al castellano popular dice, ¿sabes qué? no te voy a dar ningún señal y no le hace nada, ¿no? Y esta era la manera que, el, cómo afectaba los milagros a esta gente, no creían, pero se indignaban, se indignaba algunos tenía envidia, no le acusaban de un montón de cosas, oye, ¿por qué sanas tú en el sábado, el día que no se puede? Tú sanas. También había otros que, que estos milagros Le motivaba a la gente a seguir a Jesús Pero no porque le creía a él Juan 626 Vamos Juan 626 Muchas personas Seguían a Jesús, pero Jesús Le dijo así, respondió Jesús y le dijo De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Cuando vino Miguel en el culto que nos presentaron como pastor, Miguel fue hablando varias cosas y usó un, un, una palabra interesante. Le habló de usuarios de la iglesia. Y cuando habla de usuarios, da la impresión de usuarios de droga, algo así, ¿no? Viciados, gente que tiene una adicción, pero también creo que pasa eso. Son usuarios de la iglesia, pues están ahí porque han comido el pan y el pez gratis y bueno, voy a seguir que ahí me van a seguir dando, ¿no? Son personas que siguen a Jesús solamente por interés. Washington unas semanas atrás predicó sobre el siervo por amor, ¿no? servir por amor, no por obligación. Tampoco eran los milagros o, o la magnitud del milagro que hacía con que las personas creían en el Jesús. Él pasó por varias ciudades y hay algunas donde él concentró donde ahí se hizo más milagros, Pero mira lo que él cómo repreende con tristeza alguna de estas ciudades por su incredulidad y por su poco caso. Este Mateus, Mateo, 11, 21 a 24. Hay un una, una como un sermón o algo así de Jesús que se llama los aís. Cuando dice, ay de ti, ay Rita. Son los aís. Entonces Mateos 11, 21 a 24 dice ay de ti Corazín, hay de ti Betsaida Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras Tiempo a que en vestidos ásperos y cenizas se habrían arrepentido Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerante el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades será abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerante el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra para ti. El 13, Mateo 13, 58, dijo que en otros lugares que Jesús pasó, dijo, y no hizo allí muchos milagros debido a la incredulidad de ellos. Y eso se refiere a su propia misericordia. Entonces no estaba, a veces uno cree, oye, si Jesús viviera en carne y hueso hoy aquí, seguro que mucha gente iba a creer al Señor. Seguro que la sociedad no sería como esa, así, tan incrédula, no tan materialista. Si Jesús de verdad, y pues, ay Jesús, pero vuelve un tiempito más, ¿eh? unos meses más, y camina entre nosotros y haz otra vez esos milagros, pero en la misma época, Jesús estaba ahí, hacía lo mismo y la gente pues no le creía. Eh, pero también había entre esas personas los que creían sinceramente y los que creían sinceramente eran bendecidos, eran sanados, no eran atendidos. Podemos aprender muchas cosas al estudiar los milagros de Jesús. Primero que cada milagro era un milagro diferente. Jesús, es decir, da tratamiento personalizado a las personas Jesús da un tratamiento personalizado Algunas veces Él para sanar tocaba a las personas Otras veces sanaba, no tocaba A veces sanaba estando cerca Otras veces sanaba desde lejos Y hay ejemplos, ¿no? En Juan 4, 49-51 El oficial del rey dijo Señor, desciende antes que mi hijo muera Y Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Jesús ni siquiera llegó a su casa. El hombre que creyó en la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirlo y le informaron diciendo, tu hijo vive. También sabemos del otro, del del siervo del... Ay, se me, se me cortó el nombre. Del centurión, gracias. El Señor dijo... Él dijo Señor no te moleste Pues yo no soy digno de que entres bajo mi techo Por lo que ni aún me tuve por digno de ir ir eh, a ti Pero di la palabra y mi siervo será sanado Pero también mira qué bonito Otras veces Él es Dios Y Él no necesita a nadie para hacer nada Él lo puede hacer todo incluso de la nada Y de hecho lo ha hecho ¿no? De hecho lo ha hecho, el mundo lo hizo de la nada Pero algunas veces el Señor permitió que personas comunes Como nosotros participáramos de sus milagros Por ejemplo, cuando Lázaro resucitó Lázaro estaba ahí en una cueva y Jesús con una mirada O un soplo, esta piedra iba a rodar Pero Él dijo a algunos hombres que empujara la piedra Y entonces algunos hombres tuvieron que empujar una piedra para que Lázaro saliera resucitado. Un muchacho le prestó su merienda ¿no? y él alimentó a una multitud. Cuatro hombres tuvieron que bajar un paralítico por el techo para que él pudiera caminar. Jesús no necesitaba. Jesús sabía cómo venía el, el paralítico, todo el trabajo con sus amigos que carga el, el paralítico y sube la cama y, y abre el techo. Jesús no necesitaba a los cuatro amigos, pero esos cuatro amigos participaron del milagro. Jesús hasta mismo usó barro, tierra. Con su saliva hizo una mezcla y le untó el ojo de un ciego y él pudo ver. Yo quisiera mostrarle algo que David tiene preparado, yo no sé cómo decir, no sé si le llamo, no es un chiste, no es una anécdota, no es una historia porque no ha pasado, pero quiero que lo vean, le pido por favor que apague un poquito la luz rapidito y yo me voy a sentar también, David tú tienes solo que dar el dedito y el tiempo para que la gente lea la pantalla, vale. Pues, no sé si sería un chiste eso un chiste malo, pero la verdad es que los milagros sigue sucediendo cada día en la vida de cada uno de nosotros y muchos aún siguen empujando su propia silla de ruedas sin darse cuenta del milagro que, que ha sucedido en su vida. A veces nosotros estamos esperando las cosas grandiosas, el show, el domingo que viene en la escuela dominical vamos a hablar sobre el don de milagros, en los dones de señal, dones del Espíritu Santo. Y a veces estamos experimentando o esperando la multiplicación de pan para alimentar más de 5000 personas y no nos damos cuenta como cada día el suple el pan nuestro de cada día. Así como él cuida a los pajaritos, su promesa es que él cuida a los pajaritos que no trabajan, que no tiene cuenta de ahorro, que no produce nada, pero él los alimenta a veces esperamos milagros grandiosos de sanidad cuando estamos enfermos y no está mal eso, pero pocos son los que valoran y se acuerda del milagro de la salud que disfrutamos cada día Son pocos los que se levanta y dice gracias, Señor, porque hoy no estoy enfermo, porque no me ha pasado nada. El más grande milagro es de la salvación. Él nos transportó de un reino a otro. Dice, del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Y este yo creo que es el más grande milagro. Pero hay otro milagro. Que es tan importante y sucede cada día, cada mañana el Señor obra este milagro. Y muchos nos levantamos, dormimos y no nos damos cuenta. Y qué suerte que el Señor hace este, hace este milagro cada día. Vamos por favor a Lamentaciones, yo quisiera que buscara. Es después de Jeremías, libro de Lamentaciones de Jeremías, el capítulo 3, 22 y 23. Es un milagro que sigue todos los días. dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. A pesar de nuestra incredulidad, mira, Jesús no ha cambiado su poder tampoco, dice que Jesús es el mismo, ayer, hoy lo será eternamente, Jesús no ha cambiado y muchos seres humanos tampoco, seguimos como aquellos de la época de Jesús, hay aquellos que por incredulidad se ponen indignados delante de los milagros, de las cosas que el Señor está haciendo o por no entender se ponen furiosos, otros le siguen perdiendo, Porque han comido pan y se han saciado Hay otros que le da igual lo que Jesús está haciendo no Como Corazín y betsaida No le cree, da igual si hace, si no hace, da igual Pero hay gente que aún cree en el Señor Y a pesar de nuestra actitud El Señor sigue renovando su misericordia Cada mañana, cada mañana Cuando nace el sol es nueva Es como que él pusiera un borrón Cuenta nueva Rita Hoy vamos a empezar otra vez contigo A pesar de todo voy a empezar otra vez contigo Con el Señor siempre podemos empezar de nuevo El Señor sigue haciendo milagros Lo puede hacer solo sin ayuda de nadie Pero puede también que te pida para empujar una piedra para que una persona resucite. Puede que el Señor esté pidiendo que tú le preste tu bocadillo para que Él pueda alimentar una multitud. Yo quisiera que en esta mañana pudiéramos pensar en eso, en el amor, en el poder que hay en Jesucristo, que vivió entre nosotros nosotros, Así como nosotros, como hombre que tiene hambre, sed, sueño, cansancio. Y vino, hay un texto, el texto que leí, dice que el Señor hizo estas cosas para que se cumpliera la palabra del profeta. Todo lo que él había, lo que habían dicho de él en el Antiguo Testamento, él quería que se cumpliera. Pero yo creo que más allá de eso, el Señor lo hizo por amor, a nosotros a aquellos de aquella época y lo sigue haciendo hoy Sigue haciendo milagros hoy podemos asumir cualquier actitud Indignación incredulidad podemos ser participantes de este Milagro y él está interesado es tan bondadoso que él no Divide su gloria pero él quiere que seamos participantes de Esos milagros y lo podemos en la vida de otras personas Y la decisión es solo de cada uno, ¿no? Yo quisiera orar. Dios, quiero darte las gracias por tu misericordia que es nueva cada día. Gracias porque tú no nos tratas, Señor, conforme nuestros pecados, ni como la manera, Señor, que te tratamos a ti. Queremos darte las gracias porque tu obra milagros y lo sigue haciendo hoy queremos pedir que tú tenga misericordia de nosotros y nos permita Señor participar de estos milagros de resurrecciones Señor personas que estén muertas en sus pecados Señor que nosotros seamos participantes Señor de traer a esas personas a nueva vida Señor contigo y si algo tenemos o oh Dios que tú considera útil sea nuestro bocadillo Señor nuestros recursos nosotros todo lo que tenemos queremos poner todo en tus manos señor para que sea usado para que tú siga obrando milagros aún hoy señor en esta tierra señor que los ojos de los incrédulos señor puedan ser abiertos para conocerte a ti como señor y salvador te pido que tú bendiga esta iglesia señor y tenga misericordia de nosotros en el nombre de Jesús amén Pues don Washington o oh, una y veinte. Pues antes de declarar una bendición para vuestras vidas, pues llegó Julia y quería que Julia pasara aquí adelante para recibir el certificado del bautismo. Ajá. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y está este Shirley, Shirley Joana. Pues nada eh yo en nombre del señor jesús quiero que verdaderamente vosotros tengáis una semana de bendición una semana donde puedan puedan experimentar no los milagros del señor él lo, los hace aún hoy en nuestros días él tiene el poder para hacerlo que nosotros no seamos como este paralítico no que acababa de disfrutar de una bendición, de la presencia del Señor, de una sanidad, pues que no había dado cuenta. Que nosotros seamos personas verdaderamente sensibles a la acción de Dios en nuestra vida. Seguro el Señor está derramando una bendición sobre tu vida cada día. Entonces, abra tus ojos, conecte con el Señor, ¿no? Y, y vea las bendiciones que él tiene para su vida Pues que Dios os bendiga, que Dios os guarde Que la bendición del Señor esté sobre la vida de cada uno de vosotros De los tuyos y que verdaderamente el Señor sea este una vez más gracioso para cada uno de vosotros amén Pues que Dios os bendiga, que Dios os guarde, una buena semana para cada uno